Bueno, vamos con nuestro móvil, Carla Gutiérrez. Bueno, ahora, bueno, se, del escenario se acaban de bajar los mejores, los actuales mejores promedios de turno mañana, turno tarde y turno noche. Ahora en estos momentos la profesora Arguindegui y Nilda Tutino están presentando lo que sigue en el acto. La verdad es que hay muchísima gente y todos están muy emocionados de encontrarse nuevamente. Muchísimas promociones se han juntado, se reencuentran y la verdad es un momento de emoción y mucha felicidad para todos. Bueno, vamos entonces, llegados a los años 90, nuevos ritmos musicales en Invaden, las noches porteñas con la famosa cumbia o el cuarteto. Esto es Rodrigo, con la mano de Dios. viña nación fue deseo de dios crecer y sobrevivir a la expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar ese a cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal una experiencia sedienta ambición De llegar ese bollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Grande deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forzó una de inmortal con experiencia se ambición de llegar de cebollida soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar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 Bueno, bueno ahora vamos con Estefanía Costa, que tiene una entrevista muy especial para hacer. Dale, te fu. Estamos acá con Mirta Porro, que le vamos a hacer una entrevista. Eh, ¿qué, ¿Qué hace usted en el colegio? Yo soy eh, profesora del colegio y exaluna de la promoción 73. Y acá estamos festejando los 50 años de... Eh, con todas las eh, compañeros y alumnos. Mis alumnos son estos, de los cuales estoy orgullosa, que están transmitiendo Radio en Rec, eh, hicieron programas de radio y acá estamos con ellos festejando el 12, que es una institución, es el colegio del barrio, los cual todos tienen pertenencia y vamos viendo a medida que va entrando la gente, cómo eh, se buscan en las miradas a ver quiénes son, qué año, nos conocemos, vos son la hermana de... Y todos se sienten partes del colegio. El Comercial 12 no es una escuela cualquiera, es el 12 para todos. ¿Alguna anécdota que tenga de cuando era alumna? Verdaderamente éramos eh, tan buenos como los alumnos de ahora, hacíamos los mismos líos, nos rateábamos, nos copiábamos, Eh, aunque soy profesora yo lo reconozco, claro que riesgo de uno, te copias te ven, te pescan, uno, y ahora es lo mismo. Eh, si bien las cosas cambiaron la escuela no es la de antes, ahora hay otro tipo de escuela, con chicos también comprometidos con sus actividades, escolares y extracurriculares, desde cine, radio como ellos, eh, no hay diferencia. Me amenazaron por no 24 amonestaciones, y eh, me copié me pescaron me pusieron un cero la profesora eh, margot eh, muy conocida eh, así que no éramos tan tan adolescentes como los adolescentes de hoy uniformados con moñitos pantalones largos vinchas y nada y nada de eso. separado de las nenes con los nenes y las nenas con las nenas completamente separados pero eh, puedo asegurarte de que hay muchos matrimonios formados del 12, de muchos años, que hoy los vimos entrar en la escuela. ¿Personas que recuerden la institución de esa época? Eh, muchos profesores, la profesora Bruno, Fraga, Fragalá, eh, eh, y la jefa de preceptora, eh, que eh, todo lo de primer año nos pasaba lo mismo, era Marta Balestrassi, entonces... Eh, en las áreas era la Yorto, entonces uno, siempre había uno de primero que decía, señorita Yorto, y bueno, y ahí a la lona, porque el menor grito, nos volaban de la escuela, y, pero no, la, la, nos divertíamos y, y trabajábamos también. Y acá tengo a mis seis alumnos rodeándome, que me están mirando que hablo, y se ríen eh, a Costa, a Villarreal, a Tamara, a Bustos, Emanuel Bustos, el, el más bueno. Era re bueno. Y tengo los de ahora. A Tefi, a Emanuel, a Barbary, a Sebastián. Y a los que estoy viendo, ¿eh? porque ¿Nos va a probar este año? Eh, yo siempre los apruebo cuando estudian. Y como estudian, los apruebo. ¿O no? En radio? Sí, obviamente. Bueno, trabaja en la radio, estudia, hizo el programa de radio... ¿Puedo no aprobar a quien no estudia? No. Un 10, por favor, para Emanuel González, Estefanía Costa y Bárbara y Carlos. Si no, así no va las cosas. ¿Cómo no? Un 10. Y después lo evaluamos con la prueba, o sea, lo promediamos. El 10 por esto y después la prueba. Eso no es justo, eso no vale, profesora. Le vamos a hacer un piquete en el medio del aula. ¿Le quieren, eh, ¿Qué sienten un día como este? Mucha alegría y muchos recuerdos. Y si, como dice la luna barba Ricardo, quiere hacer un piquete, hágalo. Vivimos en democracia. Gracias, gracias. Profesora, una pregunta más. ¿Qué hizo usted cuando me quedé dormido en clase? Cuando se queda dormido en clase, a veces lo dejo dormir, otra vez se lo reto, y si no, se lo cuento a la mamá. Ay, qué dulce que es usted. Bueno, seguimos con Barbie. Gracias, Ebas, por pasarme el móvil a mí. Eh, Estás con ganas de leernos tu poema y bueno muchísimas gracias por querida visita mía que a todos has de conocer con tan solo 60 años vista al bueno crecer tantos buenos y famosos personajes que en tu, en su alma siempre estará esa pequeña y feliz época que en mi memoria quedará Tienes muchos seguidores a cuestas de tu inteligencia. Amarte así es más que una ciencia. Porque parte de mi vida como compartí. Sos tan importante para mí que hoy caen mil lágrimas. Al igual que el día en el que tendré que partir. Bueno, ¿seguimos con la música? También el rock inglés hacía furor con lo que más tarde se convierte en una banda de culto. Como Nirvana, con su gran tema punk dirigida por Kurt Gawain A Smell like the Spirit Seguimos en el acto y en estos momentos se acabó de entregar a las primera y segunda promoción, se entregaron los diplomas y se homenajeó a todos los directivos de las épocas. Eh, ahora se acaban de, de entregar diplomas a todos los docentes que llevan más de 25 años en la escuela y sigue llegando gente. La verdad es que es increíble la cantidad que llega, se siguen saludando, no se puede creer, todas las promociones que están llegando, un montón de gente estaba reunida en la escuela y la verdad es impresionante, no se esperaba tanto. Leo, te toca cantar a vos. Bueno, no solo canta Leonel Alegre, sino Nicolás Cepeda y Damián Fernández en la guitarra. Son alumnos de quinto a primera de la escuela del turno tarde y, y quinto a segunda también. Eh, les recordamos que esto está en vivo que las cosas en vivo no salen perfectas, así que, bueno, esperamos que los disfruten, esperamos que nos estén escuchando y de acá les mandamos un saludo enorme, ahí va, se supone, de Luis Fonsi. Por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Y soy una visita más Me recibes Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas o cuarto tiene llave Por si atacan los recuerdos Y no sapo recordar Se supone que por ti no sienta nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Esté muriendo Se supone que Mejor fuese separarnos Que la vida debe continuar Se supone que Ya no me importa quién besarrá ses mi pena por suponer que te podría olvidar Ahora que no me perteneces te ves mucho más bonita, tan segura de ti misma. Como unha flor inalcanzable De la que non podré arrancar oh, En algo debo haber fallado Si conmigo estabas triste E hoxe te sobra a alegría Pero xa Non hai todavía para que volver atrás Se supone que por ti no sienta nada que el pasado no me pesará Se supone que ya no me importa quien te besará que no dentro se muriendo Se supone que Mejor Fue separarnos Que la vida Debe continuar Se supone que Ya no me importe quién te besara Esa es mi pena Por suponer Que te podría Olvidar Me despido en el portal E me trabo de un suspiro las palabras Tu ya tienes otro amor Yo regreso mi dolor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 quien te sa es mi pena por suponer que te podría olvidar oh, oh, oh, oh. chicos Les, les tengo que hacer una entrevista después de esto ¿Cómo se les ocurrió el tema? O sea, ¿cómo se les cruzó por la cabeza de cantarlo? Pocos días para practicarlo y, y bueno, era un tema que uno de los chicos ya sabía Y bueno, lo fuimos practicando En los recreos, en los en el patio, en las horas libres Y así salió ¿Cómo se les ocurrió a ustedes dos estar juntos ahora haciendo este dúo? La verdad que chicos, lo, lo hicieron muy bien, la verdad que los felicito. No solo a ustedes que lo cantaron, sino al guitarrista también, que es un groso ¡Bravo! La verdad que el guitarrista, lo No, no, no se, se dio porque ya habíamos cantado antes, una, un par de fechas antes en el Luna Park. No, no, acá en el colegio mismo, que hubo... ¿Por qué era que había sido...? El día que cantamos lo de... al ah, karaoke. El karaoke que hicimos, ¿para qué era? Para la fiesta de la primavera. Se dio que estábamos juntos y que, y que, que nos llevamos bien, qué sé yo. Y bueno, nada, se dio. Se dio, nada se dio. Lo preparamos en una semana, tranqui. Así que bueno, gracias. Chicos, ¿cuándo son las fechas de los Luna Parks? Vamos a estar en el Luna Park el 14 y 15 de diciembre antes de Navidad. Así que para todos... Algún día vamos a estar en una par. Entrada gratis para que los conocen, ¿no? Para los amigos de acá de Comercial, si dice que van por el Comercial 12, lo dejamos pasar gratis. En especial para Bárbara y Carlos, por favor, no se me hagan los ratas. Por favor, unas palabras del guitarrista, ¿no se puede quedar atrás? Gracias a todos por apoyarnos siempre en todas las horas que estuvimos de práctica. Y bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes, chicos. Un aplauso de nuevo. Seguimos con... Llegamos al tramo final. Deseamos que hayan pasado un tiempo agradable recordando estos estos jóvenes 60 años del comercial. Con ese motivo los invitamos a bailar un poco de un ritmo que hay impuesto este nuevo milenio con lo que sigue, que son Don Amar, Wisin y Chandel, Nadie Como Tú... Pero antes de ello, vamos con el móvil con Carla Gutiérrez. Sí, ahora mismo les voy a contar lo que estaba pasando durante la década del 60. Nosotros estábamos recordando durante el acto. Y un montón de chicas de todos los turnos se ofrecieron a participar en un desfile donde lucieron prendas de la década del 60. Eh, con la música de fondo de Leo Dan. La verdad, un acto hermoso, una presentación muy bella, a cargo de Nila Tutino de Carlos Romero Abelia. Bueno, seguimos con el tema. Vamos entonces con Don Omar y Wisin y Yandel, nadie como tú. con Radio Rec, con unas palabras. Carla, ¿tenés algo para comentarnos antes de irnos? CARLA Sí, les quiero comentar que los festejos siguen, que la gente sigue aquí, siguen todos festejando y están todos muy contentos. En estos momentos eh, se acaba de presentar un baile de árabe, sigue con los bailes de Shakira, sigue con la representación de Gilda y con la representación de Sandro. Y todos ellos van a ser actuados por todos los alumnos de la escuela. Todos los alumnos nos ofrecimos a participar y a hacer algo para que este acto salga muy lindo y que todas las personas puedan disfrutarlo. Bueno, estamos casi llegando. Faltan muy pocos minutos. La fiesta sigue. Si ustedes quieren participar de este gran evento, pueden presentarse en Villa Lugano, Aquino 6040. Y pueden disfrutar de toda esta hermosa alegría que está viviendo esta gente. Esto es el comercial 12. Distrito cumpliendo los 60 años, Distrito 21, Juan 23. Para finalizar y celebrar de todo, agradecemos a nuestra directora, Adriana Arlindegui, a la profesora Mirta Porro, por todo su apoyo en la técnica, el mago que hizo todo esto posible, Leandro Pafundi. Y simplemente decirles que no decaiga esta alegría, nos despedimos de Radio Rec. También un gran saludo a la profesora Eva que estuvo acá apoyándonos. Muchísimas gracias. Vamos con el tema de Ataque 77 y Vicentico resistiré. Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando pueda stemantearse en pie, cuando Se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Antes de nada, queremos mandar un saludo al profesor Héctor Kanghi, que está en Catamarca, y a la señora Julia, que está en La Rioja, de parte de Viviana varaldo que les manda un beso enorme. Le queremos recordar a todos los oyentes que si quieren eh, volver a encontrar el resumen de esta radio, algunas fotos, lo pueden encontrar tranquilamente en www.radiorex.com.ar. Eh... ¿Cantamos el feliz cumpleaños? Le vamos a cantar el feliz cumpleaños al colegio, obviamente. Así que les pedimos acercan, a todos que ¿Se acercan, que acercan por vengan. favor, para cantar el feliz cumpleaños al colegio? ¿Le cantamos el feliz cumpleaños? ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que los cumpla! Gracias bueno. a todos por cantar el feliz cumpleaños con nosotros. No, ah, y antes de que termine, quiero mandar un saludo a toda la familia que me está escuchando. Decirle que los quiero mucho y gracias por apoyarme siempre. Gracias también a mi familia, a mis amigos, a todos los que están escuchando. Y ahora unas palabras de la Profe Porro. Una felicitación grandísima a todos mis alumnos de Radio Rec, porque se merecen lo mejor. Felicitaciones, chicos. Bueno, también Una, a, a mi amiga Guay, por favor. y mi novia Joana. Unas palabras de y queremos agradecer a la profesora Eva, a Leandro, a César y a Mariano de mi parte por colaborar conmigo para sacar estos chicos al aire, que son maravillosos. Muchi Simplemente agradecerles por abrirnos las puertas del Comercial 12 en una fecha tan importante para la escuela como para el barrio, no jóvenes 60 años, así que me encantó poder trabajar con ustedes y los felicito, ha sido una jornada espectacular. Bueno, la despedida queda eh, a cargo de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad, que es un proyecto muy importante para nosotros. Barbie, ¿querés decir unas palabras antes de terminar? ¿Qué puedo decir? Bueno, gracias a Eva y a la profesora Mirta Porro que nos dieron la oportunidad de hacer esto. Eh, a Carla también, no, gracias, gracias por los móviles. por habernos escuchado toda la noche y gracias por recordar a esta institución que no todos los años, no siempre uno cumple 60 años y la verdad es maravilloso que todos estemos juntos y ustedes puedan escucharnos aunque no estén acá. También muchas gracias a Estefanía Costa, a Manuel González que estuvieron haciendo las entrevistas. Eh, ¿Qué más? ¿A qué más podemos agradecer? A todo Cuarto Segunda, a todos los que están con nosotros festejando acá y bueno, los dejamos. Gracias por sintonizar y ahí vamos. Esperemos tener un estudio de radio pronto. Y felicitamos a todo el turno tarde, que son los mejores. Bueno, hasta luego. Felicitaciones también a todo el colegio por esta fiesta, porque la verdad que no pensamos que iba a ser tan grande. Y bueno, ya está. No tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos. Un aplauso para todos también, porque todos se lo merecen. Y nos vemos la próxima.